Suenan tambores y melodías rítmicas llegan así, perfumando el aire también, para que se corran los telones y entre la figura de Valen Quintero. Ay, Ay hola, hola. Bienvenida, Muy, Valen. Muy buenos días. Yo pensé que ya la estabas este, invitando al aire a nuestra entrevistada, porque también... Puede venir a los, al ritmo del tambor. Gran tamborera es eh, Ro Carreño, que ya está en línea y que vamos a eh, hablar un poco sobre lo que se viene en Cheje. Bienvenida, Hola, Ro. Ro. Hola oh, compas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Qué lindo tamborear. Sí, por supuesto. ¿Cómo andan? ¿Cómo, cómo tendrá las manos esta mujer? no La próxima vez que nos encontramos. Y entre la encontremos... cerámica, las los tambores y todo lo que hace. Porque la, la vieras allá en Cheje, pinta, poda, va, Pero viene. Pero no le vamos a encontrar todo. las manos frías nunca, me parece. No, a claro que no. Rosania, Rosana, Rosana, mirá, Rosanio, sí. qué, qué síntesis. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Rosana. Gracias, gracias. Eh, la síntesis que, que quiero hacer sí. es más que nada para invitarlos, invitarlas invitarles a la fiesta de fin de año de Cheje. Nos encanta todos los años, o sea, es, una, es una tradición Cheje eh, poder mostrar lo que pasó en, durante el año, eh, lo producido en los talleres, eh, que si bien ha sido un año cada vez más difícil y eh, pasaron cosas muy bonitas y lo bueno que tiene che es que los talleristas eh, y las talleristas son muy copadas y van a acompañar y mostrar lo que han trabajado en primer lugar y en segundo lugar y capaz que para algunos en primer lugar juntarnos divertirnos un rato charlar conversar bailar y, y celebrar el espacio este no creo que Eso es lo que más nos interesa en Cheje, ¿no? Celebrarlo. Claro que sí, y aparte tener claro. un momento de encuentro que es fundamental en estos momentos. Venimos sí, todos bastante sí, sí. garroteados y bueno, está bueno poder eh, apapacharse. Totalmente, y esa es la idea. Eh, la verdad que, que el patio revienta de, de amigos, amigas y gente que sabe que, Eh, lo que hacemos, sabe que trabajamos en forma autogestiva, sabe que cuando hacemos estas fiestas en, en diciembre, en realidad tenemos una prioridad que es sostener el espacio en enero, que las cosas caen, que las personas, eh, además las personas necesitamos vacaciones también, eh, y la gente no asiste tan sistemáticamente a los talleres ya. y demás, Y los gastos son los mismos o más. Entonces, eh, la verdad que en esta fiesta nosotros eh, lo que hacemos es las barriales, todas las, las, las ceramistas nos ponemos a cocinar. Entonces, hay una cantina con comida muy rica que siempre se espera. Uh -huh. eh, parte de Cheque, de Cheque organiza la cantina. Yo te iba a preguntar siempre... por eso, porque no solo la cosa espiritual... ¿Es cierto? No. Hay que reforzar un poco esos mensajes, esas miradas amorosas y ese ese murmullo que se hace cuando surgen mm. los abrazos con alguna alimentación, alguna bebedación también. Que eh. también lo pensamos como amorosidad, porque no es una empanada tirada en un horno, sino que las barriales cocinamos en nuestras ollas. Hacemos comidas ricas con bondiolitas de cerdo, no, digo, no, para bueno. que vayamos, de, no, para no, que vayamos no, olfateando, no, ¿viste? Unos no, tanguichitos no, no, no. con unos pancitos está... caseros. Se me encharca y la boca ya. también es un tema, bueno, y también es un tema de amorosidad brindar sí. esto a, la, a las personas que se acercan. Y bueno, y después va a haber música y bailar y quedarnos hasta hasta la hora que tengamos... Ganas en el patio, ¿vieron? Hasta desmayar casi. estaba <risa> eh, Cuando la, la escuchaba Valen eh, empezar con el con la descripción de lo que pasa para el cierre de un ciclo, eh, pensaba, bueno, viste, estás haciendo un esfuerzo, te inclinan más la cancha, estás haciendo un esfuerzo, venís uh, acompañándote, sí, sí. acompañando a otras, a otros, y sigue el esfuerzo y si En un momento decís, bueno, ya voy a parar, uh. voy a parar un rato, me voy a dejar caer y en eso... Se acerca algo, se acerca el colectivo sí. y te abraza. Agota, agota, agota, eh, y también propone como, como un ir a fondo con la creatividad, porque estamos todo el tiempo pensando y buscando formas creativas para sostenernos, ¿viste? Tal eh, Bueno, Valen puede contar porque también tiene un pedacito de de su día en Cheje, claro que sí. eh, y siempre hay algo, siempre hay algo que surge, y eso es lo colectivo, y bueno, y eso también hay que festejarlo, que estemos construyendo, a, a, a pesar del modelo hegemónico, porque realmente hoy en día el modelo hegemónico es el, el individualismo, eh, seguir creyendo fehacientemente y militando todo el tiempo en... Eh, lo colectivo, la confianza en, la, en el aporte del otro eh, cada vez nos hace más fácil pensar esta fiesta porque ya sabemos quién va a estar en tal cosa y la soltamos porque sabemos que lo va a armar ya sabemos que nos reunimos y cada uno ya tiene armado su aporte a a esta fiesta eh, cómo vamos a recibir a la gente, qué vamos a contar qué vamos digo me parece que eh, a pesar de todo eso lo que nosotros queremos demostrar día a día eh, es que nos salvamos en colectivo. Si bueno, no... es de cualquier manera, yo lo venía pensando porque también en un momento lo dijiste, es eh, si se quiere también es la cultura del momento, esto del supremo individualismo. Las personas que peinamos algunas canas, que tenemos algunos años, no sé vos, rocareño este sabemos que esto fue sembrado oportunamente hace más o menos 30, 30 y pico de años, en una época también uh -huh, nefasta, uh -huh. pero acá estamos, hemos ¿Sí? eh, sobrevivido, hemos sobrellevado muchas dificultades eh, y sin lugar a duda Cheje se volvió eh, un centro contracultural, si sí, la cultura claro. que domina hoy es la del mero individualismo y el desdén por lo humano y, y por el, lo colectivo. el negocio, ¿viste? que todo sea negocio y que todo sea rentable. Y en Chiege no ocurre eso. Y vos sabés que nos sostenemos igual. Y, y, y claro que nos gustaría estar mejor y tener eh, algunas otras cuestiones más confortables, pero para recibirlos a los demás. Tal cual. Eh, es Ese tema, ¿viste? ¿Qué, qué le decís, eh, Ro? Eh, parada en no sé qué lugar, en una vereda, con un poco de sombra ahora, con los ojos cerrados, viene <risa> viene alguien que vos lo, es una persona que viene sola por la vida, que, que uh -huh. vive acá en La Pampa, que por ahí está en Santa Rosa, que es de alguna localidad pampeana y viene ahí y, y la ves, está bien vestida, pero vos sabes que está medio rota, que está medio miserable, y la ves que viene sola esa persona por la vida en los últimos tiempos, y que todavía no descubrió lo saludable, lo vivacidante que es lo colectivo, y no solo lo refrescante y lo armonioso del, del caos de lo colectivo, sino cuánto derrama En el corazón, ¿qué le decís a esa persona? Vos sabés que, eh, más que decir, yo le invitaría a un encuentro nuestro, a una asamblea nuestra, porque los discursos eh, no tienen que ver con lo que uno ve haciendo, ¿viste? Entonces, a mí me parece, me parece o lo que yo haría era sería invitarlo y decir que vos qué sabés hacer, todos sabemos hacer algo. Vos sabés que yo, en un lugar que estoy trabajando, hace falta tal cosa, no te querés venir a ver qué pasa ahí, eh, me parece que eh, nos está faltando esa militancia. La del discurso, la del texto en las redes, la del flyer, la del videíto, ya estamos pasados, podridos. Ya, la, ya la eh, Me parece que tenemos que buscarle una vueltita para ver cómo, cómo, cómo volvemos a instalar eh, esa necesidad de que el otro se dé cuenta que se puede aportar, porque también la gente está muy cansada muy desganada, muy como que, ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo la invitaría y me ponele que me diga... Yo, vos sabés que me dedicaba a, a cortar el pasto, me dedicaba... Yo era pintor, yo era, no sé, no, aunque no tenga nada que ver con el arte ni con la cultura que lo tiene. Eh, y ahí nomás le diría, che, tengo una changuita, vení, pero nosotros, ¿sabés qué pasa? Que lo hacemos en colectivo. Venite a tal día que vamos a estar haciendo... A veces nos juntamos para limpiar el patio, a veces nos juntamos para eh, arreglar una cosa en el techo, eso es lo que hacemos en Chile también, ¿viste? Uh -huh. O a limpiar o bueno, yo lo invitaría porque ya de decir y de discursar me parece que no está funcionando, hay que buscar, el, ¿viste? Yo creo que ya no está funcionando ni O por ahí las ya, ya los discursos ya les ¿viste? llegaron a los que a los que les podía funcionar ya les llegaron. Este, sí. yo pensaba en personas que por ahí están tan aturdidas que por ahí no se dieron cuenta sí. o no les llegó el mensaje todavía, sí. pero lo que quería no era un discurso, sino esas palabras que dijiste, "Che, vení. Claro vení para venir claro, para al claro. lado del colectivo." Eh, sí. todo eso que decís que da mucho, da mucha paja pensarlo, hay cortar uh -huh. el pasto, hay arreglar la gotera, sí. ay, por favor, Rosana, ay, por favor, parece como si se tratara de una familia. Era lo que yo iba ¿Sí? a decir, porque efectivamente, si bien con, en Cheje es que deseamos e intencionamos un gran espacio en donde podamos hacer todas las actividades que queremos y que cuando sea una fiesta sea más multitudinaria, es, claro, sí. es una casa y es una familia. Es, eh, oh, sí, sí. La, la, las personas que estamos ahí nos nos sentimos creo que todas partes de, de esa familia, porque nos nos eh, acompañamos, nos, nos charlamos, nos tomamos un mate, seguimos trabajando. Eh, claro, eh, se arregla lo que se rompe y se ve como se apaga y aparece un amigo que lo hace más barato y lo que digo es, es bien de, de, de, de, de la autogestión, pero amorosa y tranquila. Y confiando, vieron que es un tema que hoy en día nadie confía en nadie. Eh, nadie se quiere meter, nadie quiere dar su opinión, nadie quiere eso, ¿viste? Me parece que por eso digo que yo lo invitaría. Venite. Sí, sí, y hay bueno. que, eh, hay lugar, hay lugar para todo ese Cheje, así que ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. vamos a, a estar ahí compartiendo y, y siempre hay, hay, hay una sonrisa, puede que alguno alguna esté un poco más sí. bajón, pero pero llegás ahí y te te, te energizás, porque eh, es muy lindo sí. el, el, el ambiente, es, es, es lindo, estético también, entonces te, te llena, la verdad que hay que, bueno, aprovechar estos espacios. Bueno, No, gracias por, por por compartir la fiesta esta Si la pueden seguir difundiendo Porque sí, pareciera que está en todos lados Pero no No está en todos lados el, la comunicación Y siempre aparece en estas fiestas Como van por ahí a ver El cierre de las, flamen, de las chicas que bailan flamenco Entonces uh -huh. va gente que no asiste Descubre Cheje Y al poquito tiempo esa persona Te manda un mensajito que dice Che, vos sabes que yo tengo una chica que tiene un taller de Nos encantaría ver Qué pasa, bueno Eso pasa en las fiestas de fin de año también, que para ah, nosotros ya. es muy importante, ¿viste? Claro. Así que difundan nuestra fiesta como también, como esa parte, gracias por siempre estar presente, creo que también lo colectivo trasciende el propio colectivo, o sea, una forma uh -huh. de vida, que Hermes lo es, eh, y entonces es esa llamadita, que te hacen y dice para que qué lindo uh -huh. otra vez a ver que contás con, con compañeros y compañeras vieron claro. eh, bueno. Y digo qué lindo en este esta mierda de, sí. de, de momento. Esto es lo que digo, ¿no? Sí, sí, sí. No romántica, no quiero romantizarlo. No, no, definitivamente digo, se para hizo, nada. se hace un hueco acá en una agenda imaginaria para que en algún momento, Rosana, hablemos de esto que estás merodeando, que describís también, porque como dijiste también, la comunicación no siempre está para contar lo que es, no solo la posibilidad que es Cheje, sino uh -huh. la realidad que es, y esto es bastante lamentable, porque debe ya haber siempre comunicación local para fenómenos Obvio. culturales como el que es este multispacio del que nos enorgullecemos al, a pesar de no haber participado, a pesar de no estar, porque sí, es sabemos bien. que hay una vida en nuestra tierra, en nuestra comunidad que está presente ahí, representada en esta fiesta sí. también. Faltan varios días, así que la vamos a sostener sí. a la propuesta eh, Domingo Rosana. Domingo 14, a partir más o menos de las 20, empezaría la fiesta y de ahí para adelante. Y bueno, todos eh, invitados, invitados, no importa que no haya eh, para el bono contribución, no importa, acérquense igual, eh, es esto que estábamos charlando. Uh -huh. Sin... La contribución sirve para el sostenimiento del espacio, pero sirve más que nos juntemos, que Muy nos bien, encontremos. Gracias. Muy bien. Hermoso, Ro. Sin miedo a enfiestarse en Cheje el domingo, eh... este no, el próximo, pero el próximo. lo vamos a avisar durante la semana también, Rosana. Sí, gracias, gracias. A Muchas gracias. gracias. Un beso grande a todos. Abrazo. A bueno, la Roque nada, sácame del aire antes de las lágrimas, por favor.